para todos nuestros amigos que están en sintonía y a los hermanos y hermanas en Cristo Jesús también un abrazo a través de estas ondas radiales que Dios le bendiga, es mi dicho y mi deseo y también es mi lema que Dios le bendiga a cada uno de ustedes que hoy sea un día eh, en el cual ah, usted pueda recibir lo que ha estado sintiendo ha estado sintiendo que hoy le va a, le, Dios le va a bendecir, amén, que así sea. Que está sintiendo que hoy va a ser el final de sus problemas, amén, así sea. Bueno, entonces este programa manantial de fe, de la iglesia apostólica, de los apóstoles, unicista, de un solo Dios. Sí, que Dios le bendiga a todos cada uno de ustedes, porque este es nuestro objetivo. Entonces luego estaré dándole a ustedes a saber lo que dice un salmo un salmo precioso que es en la confianza y la protección de Dios la santa palabra de Dios dice así en el salmo 61 oye oh Dios mi clamor a mi oración atiende, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. día sobre días añadirás al Rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Pa preparará misericordia y verdad para siempre que lo conserven así cantaré tu nombre para siempre pagando mis votos cada día amén como siempre hago una pequeña meditación una pequeña reseña de lo que he leído quiero hacerlo usted Ah, quiere hacerlo de lo que yo he leído o no le quedó en la mente, en el corazón, no le quedó ¿Ah? pero aquí estamos pues, aquí estamos para eso justamente una pequeña reflexión llévame a la roca que es más alta que yo, aquí no se refiere a un peñasco no se refiere a una piedra aquí se refiere a la roca de los siglos al Dios eterno, inmortal, invisible Lleno de misericordia, de bondad y de amor Gracias Señor Porque usted nos lleva a la roca Más alta que yo Eso lo cantamos nosotros en la iglesia Llévame a la roca más alta que yo Llévame Señor Yo te seguiré Ah si sí. Y dice yo habitaré en tu tabernáculo para siempre Estaré seguro En Bajo la cubierta de tus alas Hay otro salmo también que dice así Ah El salmo 91 Dice con sus plumas te cubrirá Y debajo de tu De sus alas estarás seguro qué bendición cierto Ah tener un Dios de esa forma Bueno es el único Dios No es que tener un Dios No hay varios dioses Hay un solo Dios verdadero Y la vida eterna Y este se llama jesucristo El verdadero Dios y la vida eterna como dice en primera de Juan capítulo 5 y versículo 20 ¿No es verdad? Y a ese es el Dios que nosotros adoramos El Dios de los cielos inmortal, invisible Ah qué bueno, qué bueno Ahí está entonces para ustedes esta confianza del Salmo 61 que hemos leído Así ah, y así cantaré tu nombre para siempre pagando mis votos cada día le ha hecho voto o promesa a Dios usted usted le ha hecho promesa ¿Ah, le ha prometido algo a Dios usted cree que esas palabras quedaron en el vacío a que nadie se acuerda ¿O... bueno yo lo dije porque en un momento no no no no la palabra del Señor no... dice así no digas delante del ángel que fue ignorancia no, tenga mucho cuidado con eso Si usted promete a Dios, cumpla sus votos Cuando veo aquellas, cómo se llama, eh, ro, eh, ¿cómo se llama? romerías de personas Cuando van allí a esos lugares y cumplen votos de Dios, arrastrándose Oiga, me da dolor en el corazón, porque Dios no quiere esos votos Esos sacrificios humanos, no es el voto de la verdad Del corazón, del alma De los sentimientos A eso es lo maravilloso Pague sus votos Cada día Que le ha dicho esto al Señor Amén Bueno, estimados amigos oyentes, hoy está con nosotros el pastor René Rodríguez. ¡Ah, qué felicidad tener este varón de Dios con nosotros! Lo conocemos y él nos conoce también un buen tiempo, que que un buen tiempo nos conocemos. Y gracias a Dios porque está con nosotros. Voy a dar para él expresar su sentimiento con su palabra. Que Dios le bendiga, estimado pastor René Rodríguez. Sí, en el nombre del Señor Jesús Dios, Dios mío eres tú De madrugada te buscaré Mi alma tiene sed de ti Mi carne te anega Gloria al Señor eh, Damos gracias a Dios por esta gran oportunidad De poder estar acá acompañando a nuestro amado Pastor Moisés Que el Señor le bendiga grandemente Que este programa sea de bendiciones Para todos los que están escuchando Estamos contentos en la iglesia Para Con mi esposa estamos felices, nos gusta estar reunidos ahí eh, alabando, glorificando al Señor Jesús. Anoche un culto maravilloso, un culto lleno de la presencia del Señor. Qué gozo es cuando el Señor se, se manifiesta en los corazones, en las vidas. Eh, mi esposa eh, había ido un poquito enferma, pero Dios con la palabra que el ministro anoche nos entregó, Eh, inspirado por el Espíritu Santo ella se fue sana oh, y eso es lo maravilloso cuando uno se siente bien estamos muy contentos estamos felices de estar eh, en la iglesia alabando glorificando al Señor en nuestra iglesia sí aleluya y estamos felices Porque nuestro amado pastor nos conoce desde niño y queremos ayudarle, queremos levantarle sus brazos, queremos ser eh, útiles en la obra del Señor. Y yo nos llevó ahí con un propósito, con ese propósito de ir, aleluya, creciendo día tras día. Damos las gracias al Señor. Mi esposa me decía, dé de las gracias, eh, amor, porque si nos tratamos, de amor, ah, de amor sí. mi vida, mi amor entonces ella me decía gracias Señor si le tiene le da una oportunidad al pastor para que agradezca Señor que estamos muy felices yo me siento muy contenta muy complacida que gracias a los hermanos y gracias al pastor que nos recibió y estamos bien ahí de ahí ya nos movemos más que Dios bendiga la iglesia que aleluya que bendiga esta iglesia día tras día que Dios siga añadiendo lo que han de ser salvos Amén. la iglesia apostólica Aleluya, gloria al Señor eh, El sábado hacíamos estamos Haciendo una fanca Y bien. yo sentía la presencia del Señor Porque yo no le trabajo a la iglesia Le trabajo al Señor bien, bien. Y estamos ahí contento Con el eh, diácono hermano Ariel También con el hermano Diácono Sergio eh, Y el hermano Homero Y nuestro amado pastor ahí, bien. Moisés y nos gozamos porque ya está saliendo el trabajo adelante ya se están viendo las bancas claro. y eso a mí me encanta me contenta de estar ahí trabajando la hora del Señor que Dios bendiga a, a la iglesia a los hermanos, a las hermanas Amén. a los que están llegando Dios le bendiga y que seamos prosperados y bendecidos en ese lugar aunque el diablo se quiere levantar aunque vaya a rayar la muralla, no importa Cristo prevalece Claro. Cristo nos va a sacar adelante eh, dice que vendrá mucho en contra de nosotros, pero tenemos la certeza que Dios pelea por nosotros, Dios nos defiende pastor, yo le bendiga gracias por esta oportunidad pastor amén muchas gracias pastor René Rodríguez por sus palabras, por sus deseos y también no es cierto muchas gracias por su persona, por estar con nosotros aquí en este programa radial tempranito, bueno no es tan temprano ¿no? <risa> Ya están casi terminando el primer turno Los que entran a sus labores No es cierto Muy temprano en la mañana Pero gracias a Dios pues Porque tenemos no es cierto Nosotros la disponibilidad Que Dios nos da con fuerza Con salud Para poder estar en la presencia de Dios Y en este programa ¡Salud! mañana En la mañana para usted Para bendecirle eh, hoy día Para que se sienta bien todo el día Para que reciba la bendición de Dios a través de su palabra Traje también un himno lindo ah, Que dice yo creo en ti Creo en ti Que himno lindo Ay, entonces Se los regalo para todos ustedes Que nos ha dejado tantas melodías tan hermosas Como esta Que dice así Creo en ti Creo en ti Oh bendito Jesús Pues me das tu amor Creo en ti Porque si no creyé una huérfana duela y en mi vida no habría ni la luz ni el amor I qual reprovós tin fa. Oh Jesús creu en ti. Allen aquí creu Jesús. de tu mala creación creo en ti cuando escucho el reír de tu gente feliz creo en ti si percibo Las quejas de los míseros parias que hasta a ti se acercan en sus ansias de amar. Muchas gracias ah, Gracias amigo Juan Carlos que hace la técnica Gracias, que Dios le bendiga Estimados amigos oyentes, quiero saludar hoy día Hace un día que no saludo Pero voy a saludar los que están más lejos Porque los que estamos de cerca Nos, nos saludamos de mano ah, Nos saludamos con un abrazo Palmoteado En la espalda Y todo el tiempo estamos saludando Pero quiero saludar en Brasil En Brasil Este gran país de este continente continente sudamericano quiero saludar al obispo reverendo Adán Alvear si sí, a él que estuvo hace poco poco tiempo con nosotros como un mes aproximadamente estuvo con nosotros y dejó grande bendición también de allá mismo de Brasil a mi hijo Juan Juan Alvear Hernández que Dios te bendiga hijo querido al pastor Adán eh, hijo del obispo Adán Adán Gabriel y su esposa Michelle y también al pastor Gerson que el hijo mayor de mi hermano Adán del obispo Adán a él y su esposa Miriam y en San Pablo queremos quiero saludar pero con, con mucha efusividad porque tengo tanta gente querida ahí en San Pablo en Río de Janeiro Paranaguá, Paulínia, Uberlandia Pernambuco, Brasilia Y otros tantos lugares Que en este año ya se han abierto Templos para adorar al Señor Saludo entonces a todo Brasil Al obispo eh, Adán Alveal Que es mi hermano también Como ya dije un grande abrazo Ah que me gustó su visita En Argentina Quiero visitar a nuestro querido pastor Oscar Arenas Y su esposa La que le decimos la hermana Lili Que me ha llamado varias veces Preguntando por eh, Mi salud Si sí, eh, Un grande abrazo a ellos Queremos verlos, que vengan a visitarnos En Estados Unidos Quiero saludar a mi hermana Luisa Oh, mi hermana Luisa ya es Norteamericana No, nunca se deja ser chileno Luisa Tanner de Alvear Que Dios bendiga querida hermana A mi querida cuñada Dorothy, o Dorothy Alvear Y también en Conyers A ah, mi sobrino, mi sobrino Un grande predicador, un grande avivalista ah, Un hombre de Dios toda su vida Jonathan Alvear que Dios le bendiga poderosamente a él, su familia, su ministerio, su iglesia. Al hermano Andrew Kirby. Ah, este hermano que nos visitó aquí en la radio estuvo con nosotros. Qué bueno, qué lindo fue. Un hombre sencillo, humilde, un hombre de Dios. En Rumania, a ese país lejano. Rumania o Rumanía. A Humberto Aguilar. Que Dios le bendiga, estimado hermano Humberto, sí, que Dios le ayude y en su salud también Dios haga la obra. Eh, España, una fiel auditora de este programa radial y también que se comunica siempre en Facebook con mi hijo mi hijo Ariel y también conmigo, nuestra hermana Fanny, Fanny Álvarez para España, que Dios salve a España. A ah, México ah, Todo el mundo dice México lindo y querido No sé por qué quieren tanto México <risa> ah, México Nuestra hermana Silvia Luna Hermana Adelante nomás Con fe en el Señor Que Dios le ayude poderosamente Y también para Ecuador Atención Ecuador Ecuador Usted tienen allí Una gran misionera Una mujer de Dios una mujer de esfuerzo y de fe, nuestra hermana Susan Templet y también su hermano, Charles temples que Dios le bendiga mucho, allí en la ciudad de Puyo, sí que Dios le ayude, un saludo entonces para todos estos queridos hombres y mujeres de Dios Dios les bendiga gracias si sí, si la palabra de dios que traigo para para todos ustedes y también que me llega a mí que me edifica a mí que me fortifica a mí ya usted también pastor mí eso es. ver, sí, señor. dice que dios dios escuó dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo que a los padres, por los profetas. ¿Ah? En otro tiempo Dios habló muchas veces por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Señor Jesucristo. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quien hizo el universo? ¿Ah? Aquí dice claramente. ¿Ah? Por el Hijo Jesucristo. Por el Señor Jesucristo Por él hizo el universo ¿Ah? O sea ja, ja, ja. El universo no se hizo solo Lo hizo Dios Amén. El cual siendo el resplandor de su gloria El Señor Jesús Y la imagen misma de su sustancia Y quien sustenta todas las cosas con la palabra Con la palabra de su poder Con el sustenta todas las cosas no crea que que los astros están ahí en, en el aire o que ser para entenderlo porque no están en el aire no hay aire fuera de este este globo terráqueo de de este planeta lindo de esta tierra no hay aire pero están colgados allí en la nada como los usted cómo se sustenta eso porque están ahí con la palabra del poder creador de dios amén por la palabra de su poder sí, señor. y dice habiendo efectuado el mismo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo o sea él mismo quiso perdonarnos y limpiarnos nuestra alma de todos nuestros pecados maldades errores y concupiscencias y todo lo que de malo dios perdonó y nos purificó ...a sí mismo, o sea, él quiso porque Dios es amor... ¿Por qué? ...porque él quiso nomás... Sí, ...dice, amén. por la palabra de su poder... ...habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados... ...por medio de sí mismo... ...y amén. se sentó a la diestra, a la majestad... ...a la diestra de la majestad en las alturas... ...ah, qué cosa extraordinaria dice la palabra del Señor... Sí, dicen que nos habló antiguamente por los profetas Sí, porque para escribir la Biblia Como le, le contaba yo en programas anteriores No sé no se demoraron ni cinco días, ni, ni cinco meses, ni cinco años Ni 50 años Para escribir la Biblia Se tardó a lo menos mil y quinientos años Amén Esto es a través de 60 generaciones. Nadie vivió tanto como para poder escribir la Biblia, en 1500 años. Dios, él usó hombres y también mujeres para poder escribir el pensamiento de Dios hacia la humanidad. Ah, qué cosa. Cuán elevado se hace nuestro concepto de Dios cuando pensamos en esto. Nuestra apreciación de su paciencia durante 1500 años a esta humanidad y cuando le vemos y le observamos con la silenciosa y tranquila paciencia el ajetreo y la febril intranquilidad de los hombres mientras que el gran libro lentamente y en máximo silencio va creciendo así habló Dios a esta humanidad por los profetas pero hoy nos habla por este libro maravilloso Amén este libro que es un es una biblioteca tiene 60 y, contiene 66 libros así es, amén. Ah, sí, qué cosa amén. extraordinaria el poder ver como dios hace para nosotros y dios te está hablando en esta mañana amén. dios quiere verte en sus dios. filas en la fila de este gran ejército espiritual amén. millones y millones en todo el mundo que sí, creen día sí, tras día Aleluya. día tras día día tras día creyendo en este evangelio precioso que hoy le anunciamos Así que bien, Dios señora. le bendiga amén. que Dios le ayude Así, que Dios esté en su vida en su hogar y Dios bendiga su entorno amén oración Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Maravilloso y buen Jesús. Oh, gracias Señor. Gracias Señor porque usted nos ha escogido. Y usted nos ha llamado a a este precioso y maravilloso ejército espiritual, en el cual hombres y mujeres, niñitos, hasta niñitas, jóvenes, señoritas, ancianos, ancianas, Señor, que siguen paso a paso y día tras día. Señor, gracias, gracias porque nos sentimos felices, nos sentimos alegres Señor desde dentro de, de, de nuestro cuerpo del alma de, de, de nosotros mismos del alma, del espíritu y aflora hacia afuera a través de nuestros labios en palabras de agradecimiento de amor y de verdad gracias amado Dios sí Señor su palabra nos consuela su palabra nos alienta nos sana, nos liberta nos bendice, nos prospera Así sea con todos nuestros amigos radioyentes Que su amor y su bondad Señor Sigan nuestras vidas Porque le necesitamos Todo el tiempo Oh gracias por tanta bendición Señor Gracias por su iglesia Gracias Señor por los cánticos y oraciones Y le pido que usted visite Los enfermos Los dolientes Señor amado Y le ponga su mano poderosa Invisible de sanidad Y que se haga visible, palpable Esta sanidad en su vida Solucionando sus problemas y dificultades Dándole hoy la liberación La libertación Y la prosperidad y la respuesta a sus peticiones Se lo pido y se lo ruego en su santo nombre Señor Jesús Amén y Amén Señor Jesús Entonces, estimados amigos oyentes, nuestra iglesia el templo está ubicado en la calle José Victorino Lastarria número 630. Le convidamos, sí, le convidamos cariñosamente. Los días de reuniones son los martes a las 8 de la tarde y también los días jueves a las 8 de la tarde los días domingo a las 4 de la tarde, la hermana Dorca y luego comienza el culto evangelístico general. de a las 6 de la tarde el día domingo José Victorino Astaria Número 630 Le convidamos cariñosamente Una palabra de, de, de, de finalizando Pastor René Dios les bendiga y será hasta la próxima Jesús les bendiga grandemente A todos mis hermanos y a todos los que están Escuchando este programa Amén amén Entonces también este pastor El reverendo Moisés alvear Se despide muy afectuosamente Deseando que hoy tenga la bendición de Dios. Amén. Y aquel